31 de enero de 1971 Cabo Cañaveral, Estados Unidos el Apolo 14 despega rumbo a la Luna aparentemente la misión no esconde nada más y no es poco que una nueva aventura espacial sin embargo el astronauta Edgar Mitchell realizará una experiencia singular intentará establecer contacto telepático con cuatro sujetos que permanecerán en la Tierra Una prueba que entonces era completamente secreta y de la que nadie en el mundo supo cuando el cohete propulsor enviaba al espacio la cápsula lunar. La experiencia fue ideada por el propio astronauta. Para ello contaba con la colaboración de los mejores parapsicólogos de la época. Con anterioridad ya habían demostrado en laboratorio la realidad de los casos de telepatía. Aunque siempre en tierra y en laboratorio, Pero en esta ocasión iban a ir mucho más lejos. Quienes llevarán a cabo la experiencia son los investigadores de la Asociación Parapsicológica de la Universidad de Duke. Al frente de ellos un clásico, Joseph Rain. Él es quien crea los protocolos a seguir. En los intentos de comunicación telepática participarán cinco personas. Cuatro de ellas estarán en un laboratorio de Duke. Se trata de individuos a que ya habían demostrado dotes psíquicas en las investigaciones realizadas años atrás. Es más, todos ellos ya habían colaborado con la CIA en sus experimentos. Los cuatro, por separado y sin contacto entre sí, actuarán como receptores. Mientras tanto, el sujeto que será el emisor de los mensajes telepáticos es el astronauta Edgar Mitchell. Los experimentos deberán llevarse a cabo a lo largo de los seis días de la misión. A una hora acordada previamente según el uso horario de Londres, Mitchell, a decenas de kilómetros de altura, intentará emitir su mensaje telepático. Para llevar a cabo el experimento se utilizarán las famosas cartas zenner diseñadas por el propio Rhein. Se trata de un juego de 25 cartas de cinco palos con diversos signos. Desde la cápsula Apollo, Mitchell se concentrará intentando transmitir a los personajes que se encuentran en Duke el símbolo que ocasionalmente se proyecta delante de él. En total se llevarán a cabo 275 intentos de comunicación por este método. Los resultados quedarán cerrados y sellados esperando el regreso de la nave a la Tierra. Cuando el retorno se produce, se seguirá el estricto protocolo que refleja el expediente universitario en el que se incluyen todos los datos. En la segunda fase de la investigación, el control de las comunicaciones telepáticas y de los resultados correrán a cargo de la Sociedad Psíquica de Investigaciones de Nueva York. Allí el doctor Carlos Lawson deberá determinar si el experimento ha sido o no exitoso. Lo que se plantea a los estudiosos es que si el resultado del éxito en las comunicaciones es positivo en más del 20% de los casos, habrá que plantearse la probabilidad de que haya intervenido algo más que el azar. Los resultados a la investigación se publicarán en el Journal of Parapsychology, la publicación científica encargada de dar a conocer este tipo de estudios más prestigiosa de Estados Unidos. Así había quedado acordado. Ahí se divulgó que el nivel de aciertos llegó a alcanzar el 25%, es decir, un 20% más de lo que por azar debería haber ocurrido. De los 275 intentos, el azar solo debería haber generado 55 aciertos. Sin embargo, la cifra alcanzará las 68 comunicaciones exitosas se trata de un resultado más que significativo en el expediente final Mitchell y Ryan llegan a la conclusión de que efectivamente se ha producido algún tipo de fenómeno que ha roto las leyes probabilísticas establecen que solo la telepatía puede justificarlo Ryan determinará que este modo de comunicación mental no conoce de distancias es sin duda uno de los expedientes de lo insólito más fascinantes que existen